va a hablar unos minutos con nosotros para contarnos la, la situación. Buen día, Graciela, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Bueno, bueno en realidad este, este metro de desechos croacales estuvo en el sótano del sí. colegio nada más, no estuvieron los, nunca los estudiantes ni los profesores en contacto con eso. Eh, sí, la verdad es que el, el, se, se une en, en realidad un problema barrial, este problema de del eh, exceso de residuos cloacales que cuando hay lluvia y los afluentes eh, pluviales también se unen a las mismas cañerías rebalsan eh, la escuela está tiene sus cañerías en un nivel inferior más abajo que el de la calle y generalmente lo que pasa es eso no por esto sucede cada vez que llueve hoy, a, eh, hoy llueve en realidad llovido muy poquito ayer eh, estuvimos el mismo problema se ve que es, que se, ya les digo, se unen estos dos, eh, estas dos situaciones, la ¿no? de las cañerías de desagües del barrio uh -huh. eh, que colapsan y, eh, y algunas cañerías del colegio que seguramente eh, se van a revisar, se van a cambiar. Eh, estuvo gente de la dirección de administración escolar uh -huh. observando eso eh, en estos días, entre ayer y hoy. Y, y están iniciando un trabajo de, de refacción de lo que corresponde al, al establecimiento educativo específicamente. Y por otro lado, la gente de municipalidad, eh, a través de la Dirección de Saneamiento, también estuvieron presentes hasta ayer cada vez que los convocamos. Así que, bueno, creo, supongo que hace falta eso, ¿no? Esa, esas dos. Eh, esos dos equipos de gente trabajando juntos, a ver si Bien. podemos resolver. Bien, nosotros lo estamos contando, pero ustedes aquí están soportando el olor este. Sí, la verdad que sí, por eso eh, inmediatamente cuando, cuando eh, nos dimos cuenta de esto esta mañana eh, suspendimos actividades, la verdad es que no se puede trabajar con este olor, los chicos no pueden estar en un lugar donde eh, escasea el agua saludable, Entonces, eh, los baños bueno, est est estuvieron inutilizados, al menos en el día de ayer. Eh, por lo pronto, somos, estamos respirando esto hasta tanto se resuelva el problema, pero bueno, somos directivos y, y, y porteros nada más los que quedamos trabajando en esta cuestión. ¿Se suspenden las clases en los dos turnos? En el colegio Colombato también se suspenden durante el día de la tarde, sí, por decisión de la um, coordinación de nivel. Sí, sí. Bueno, hoy es viernes tienen dos días para trabajar seguramente desde la municipalidad, ¿se puede decir que el lunes va a estar todo tranquilo y perfecto para poder trabajar? En la, el personal que vino de la dirección de administración estuvo mirando el problema, uh -huh. está previsto, dicen, nuevas lluvias así que eh, suponemos, por un lado pensamos, queremos, esperamos que podamos tener eh, eh, actividad normal el lunes. Por el otro, eh, si no se puede trabajar por cuestiones climáticas, por ahí no lleva algún día más. Eh. Esperemos que no, pero por ahí no se va también el lunes el, el trabajo sobre el problema. Bien. Contanos qué afectó esto de tener casi un metro de desechos cloacales en el sótano y cómo están los baños y demás. Eh, las El, el problema es este que vos eh, decías, que vos percibís que es el del olor, no se puede respirar por más que cerremos, eh, mientras están esos desechos ahí. Eh, en realidad el, el, el lugar donde se acumulan los desechos es por las, las canerí, cañerías sal, saturadas por falta de una válvula que regule el ingreso de residuos locales al colegio. Eh, lo que afectó fue esto, no se pueden usar los baños eh, porque están eh, llenas las, las cañerías eh, de los residuos cloacales que ingresan al colegio y bueno, y es esto, es el, el olor, ¿no? el, el aire que sentimos como contaminado. El agua eh, que está en los eh, tanques y que se usa habitualmente no, no, no, no, no se contaminó, no está eh, en contacto con, con, estas, con estos residuos, pero de todas maneras por una cuestión preventiva igual vamos a hacer análisis del agua, recién en este momento nos contactamos con gente también de municipalidad que es, eh, para hacer eh, un análisis del agua y por las dudas eh, y de todas maneras ya prevemos el uso de dispensas de agua para los chicos por las dudas para la semana que viene, hasta tanto sepamos que está todo bien casi las 11 de la mañana, están a la espera de este camión desobstructor. Sí, eh, en, en los días anteriores, ayer por ejemplo, inmediatamente apenas los convocamos estuvieron acá. Hoy están demorados, es probable que estén, eh, eh, sí, en otras situaciones similares, así me dicen eh, en, en la ciudad. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, Graciela Burke, es la directora del colegio Fernando Arauz y hay que decir que se suspendieron las actividades tanto la mañana como eh, en el turno tarde en el colegio que se llama Julio Colombato. Estamos en este lugar, eh, pudimos percibir, el, podemos percibir el olor y también estuvimos visitando el lugar del sótano donde ahora hay alrededor de unos 40 centímetros de desechos cloacales, pero en ese lugar ayer hubo casi un metro de desechos cloacales que... Eh, justamente se pueden llegar a desaparecer si el camión desobstructor de la municipalidad se conecta a la cámara que está sobre la calle Congreso. Eso es lo que están esperando las eh, autoridades de este colegio. Muy bien. Bueno, escuchamos a, a la directora. Eh, tampoco confirma que el lunes eh, esté todo resuelto, ¿verdad? ¿Se espera, eh, no, ¿se espera que se se se sí. Es que claro, eh, se esperan algunas lluvias y posiblemente el lunes. Eh, van a avisar a último momento, imagino, imaginamos nosotros, porque eh, hoy viernes no pueden asegurar que el lunes van a tener clase normalmente. Ojalá que lo hagan. Dice el Servicio Meteorológico que puede caer alguna lluvia, pero también, eh, Sebastián, tenemos que decir que la lluvia de noche no fue una lluvia tan importante sí. como para que haya casi un metro de desechos cloacales. Sí. Acá hay un problema en toda la ciudad que, por supuesto, cada uno de los lugares de tanto las casas como los establecimientos escolares están sufriendo porque están eh, colapsadas las cloacas en todos lados mm. en esta cuestión no llovió más que eh, algunos milímetros uno imagina, eh, no me quiero imaginar qué pasaría si llovieran 30, 40 o 50 milímetros mm. no sé qué harían en este caso mm. en el colegio, así que ojalá que todo se solucione y el lunes eh, los chicos del Fernando Arauz y también del el colegio Julio Colombato puedan tener clases normalmente. Eh, me acordaba de una situación parecida, similar eh, a lo del correr hace un mes prácticamente. Claro, sí, algo, algo parecido, esto fue en el centro. Aquí también tenemos que decir que esto está sobre la calle Congreso, esta calle tiene una inclinación importante, y justamente esa parte donde recién nos decía Graciela Burke, la directora, es un lugar muy, muy bajo comparado con el edificio, es por eso que con un poquito que llueva ya se, se inunda todo. Muy bien, Mauro, volvemos en un minutito, gracias. Cómo no. Hasta y gracias luego. a Graciela, también la, la directora del colegio, que nos contaba un poquito cuál es el panorama. Eh, se vieron suspendidas las clases en el día de hoy, turno mañana, turno tarde, en el colegio Araos y el Colombato, eh, los, los dos colegios que funcionan en ese edificio.